Bien, 9.34 minutos. Vamos a charlar con el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de la Pampa, Víctor Tapié. Víctor, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo en orden, por suerte. Bueno. Eh, Víctor, eh, finalmente el Gobierno Nacional ha decidido aumentar tres puntos, el 10%, pasar de 30 a 33 eh, las retenciones a la soja. Sí. ¿Qué, qué, qué primera mirada tienen sobre esto? Mira, mira, digamos, este es un tema de vieja data, en la historia reciente, sabemos que del 2001, 2002, hasta la fecha, ininterrumpidamente, todos los gobiernos la, este, la, la han utilizado y siempre por la, la misma cuestión, con lo cual nosotros creemos que, primero que siempre estuvimos en contra, de pero creemos que si uno toma la misma medida siempre, Para resolver el problema, y el problema nunca se resuelve, yo creo que lo que había que hacer es otra cosa, no, no tratar de resolverlo siempre de la misma manera. No. Eh, independientemente de eso, como vos decís, es un aumento de un 10% eh, de un, a un impuesto. Eh, hoy la actividad privada, no solamente el sector agropecuario, pero bueno, en este caso estamos hablando del sector agropecuario, no aguanta más un más impuestos. Yo creo que de una crisis creemos nosotros que no se sale poniendo más impuestos, sino todo lo contrario, generando condiciones para que el sector privado eh, pueda, pueda generar recursos genuinos y, y empezar a mover el, el, el motor productivo de, de este país, generando recursos genuinos y mano de, de obra y, y demás. ¿no? Claro. Eh, Víctor, y estas compensaciones que anunciaron y alguna rebaja en otros productos, de, en las retenciones, eh, ¿es algo también que venían reclamando, sobre todo los pequeños productores? Sí, es cierto que guarda, nosotros creemos que esto es, un, es, es, es, es un, un comienzo que arrancamos con el pie izquierdo, que eh, no estamos, eh, digamos... Yo creo que estamos expuestos a, a nuevas medidas en contra del, del sector. Hoy estas son las condiciones, eh, yo creo que estamos expuestos a que vengan más aumentos para otro tipo de cultivo. Yo no, no, no, no descarto esa, no descartamos esa posibilidad. Si bien es cierto que hay, hay, hay productos que no se han tocado y que otros se han bajado, pero la realidad es que el sistema de compensación en este país también es algo que ya ha, se ha querido poner el eh, funcionamiento y no, no tuvo buenos resultados. Todo lo que sea compensación, primero es que hay que llenar un montón de formularios y de papelería y una, mucha burocracia que ya con ese tema hay productores que ni siquiera lo van a hacer. Y aquel que lo haga, es muy probable que la compensación llegue tarde, mal y nunca. Porque ya ha pasado con el trigo en la época de, de, de, de Néstor. Este, mm. Con lo cual, no lo vemos para nada favorable el método que tiene argentina de, de, de compensación yo creo que es más para la tribuna para que digan que están apoyando al pequeño productor pero no más que ellos es más es una medida más demagógica que realista eh, hay o sea que vos decís que no va a tener el efecto que quiere el gobierno con esta compensación no porque esto a ver son todas medidas eh, que ya se han tomado esto esto no es nada nuevo ninguna receta nueva todo lo contrario, estamos, estamos volviendo a 10 años para atrás. Esto, por ejemplo, el trigo esto tuvo un modelo de compensación que nunca llegó, nunca llegó a, la, a, a las manos del productor, con lo cual nosotros, nosotros estamos totalmente despedidos de a esta, de esta medida de que esto vaya a funcionar. Lo sí. peor de todo es que esto pone en riesgo al pequeño y mediano productor y esto es, esto es algo serio. Que el productor de los del interior profundo del país, todos sabemos que eh, reinvierte todo en su lugar donde vive, con lo cual eh, los pueblos del interior se van a ver perjudicados de manera importante eh, con estas con esta, con esta nuevas medidas. El, el girasol sí. tiene... El girasol le, le han sacado bastante eh, retenciones. No te, escucho, no te escuché la pregunta, por favor. Que decía del girasol, que es un cultivo que, que se este, produce mucho aquí en la provincia, ¿le han bajado las retenciones? ¿Eso no es un beneficio para la provincia, por lo menos? Sí, es, es parte de, la, de las economías eh, regionales, son muy pocas provincias las que nos dedicamos a la siempre a la girasol, eh, Lo que pasa es que después acá, con contraposición de eso, eh, hoy en la provincia de La Pampa se está discutiendo una nueva ley eh, de, de agroquímicos, que bueno, con esos 2.500 metros que pone eh, el proyecto del Ejecutivo eh, de no permitir una, una aplicación aérea, está poniendo en riesgo 220.000 hectáreas de la zona más productiva de La Pampa, eh, que en riesgo la, la siembra de... De girasol y de maíz. Mm. Con lo cual hoy la problemática que tiene el sector tanto a nivel nacional como provincial es muy compleja. Claro. Eh, Víctor, eh, en la previa las entidades del campo estaban diciendo que por ahí hacían algún lockout, este, algún paro, eh, algún cese de comercialización. Eh, ahora con esto que se anunció, eh, ¿cuál es la realidad? No, la realidad es un poco lo que dijo ayer Jorge Cheme cuando salió de la reunión con pero el Ministro Basterra. Eh, hay que escuchar un poco las bases, cuál es, es lo, que, lo que piense y cada, cada confederación se despedirá y le mandará mandato a, a la mesa de enlace mm. Esto será una decisión que yo, no se va a tomar ni hoy ni mañana, yo creo que, que bueno, va a durar un, el análisis va a llevar un, unos días para ver cuáles son las las medidas a tomar, también el que tiene el, el termómetro en la mesa de enlace, que son los que vienen negociando, ellos también darán su opinión, puertas adentro de qué es de que lo que les parece a ellos, de cómo viene la mano y la negociación, ¿no? Para no, uno tampoco quiere romper para nada, siempre los que estamos en las instituciones somos pro diálogo y queremos seguir dialogando y negociando todo lo que se pueda. Una medida de fuerte siempre. Una, la última medida que uno toma cuando ya el diálogo está totalmente agotado que eso no estaría sucediendo hoy todavía si no. no estamos de acuerdo para nada con la decisión que se tomó, pero bueno eh, también hay una realidad que las bases sobre todo en el norte, Santa Fe y Córdoba están con una perversión terrible eh, y, y hay pro muchas probabilidades en que las bases pasen por encima de la institución claro. bien Víctor, no sé si quiere comentar con algo, si no, gracias No, bueno, muchas gracias a ustedes, yo creo que, que bueno, que hoy el presidente de la Nación no ha tomado una medida para nada acertada, yo creo que la de la crisis sale produciendo cada vez más, pero hay que generar las condiciones y en ningún momento se habla de, de tener un Estado eficiente, sino todo lo contrario, pretenden equilibrar las cuentas públicas por más impuestos. Eso no estamos para nada de acuerdo. Gracias de nuevo, Víctor. Bien, la palabra de Víctor Tapie, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa.